Vamos a empezar ahora mismo. Sí, Santiago Aguirre está de acuerdo. ¿Qué tal, Santiago? Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y, Santiago, te digo la verdad, estoy entretenidísimo. Desde hace un par de días que ando mirando en el Facebook una, una fanpage que me encontré que es fabulosa, que me encantó y que tiene mucho que ver con, con nuestro... Con nuestro... Nuestras ganas de revisar la historia que frecuentemente hacemos estoy hablando de tu página en, en Facebook, de El Fútbol de Todos los Tiempos este, ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo, Santiago este, eh, eh, arrancaste con esta cuestión del blog y ahora también de la fanpage en, en Facebook? Y comencé en diciembre de 2016 cuando me quedaba... Para recibirme en periodismo deportivo un, un solo final, agarré y empecé con con, esa, con toda la historia. Siempre me gustó la historia del fútbol. Eh, me encantó investigar sobre eso, mirando revistas, libros, eh, videos de YouTube. También me gustó mucho. También tengo otro de la historia también de River. Es agarrar, es agarrar todo todo lo que tenga tenga y, y tenerlo en blogs. Muy bien, muy bien. Así que gallina también. No solo que te gusta la historia, como a mí, que viste por ahí, lo mío no es el fútbol, pero el fútbol nos gusta a todos Ahora, eh, no solo te gusta la historia, digo, sino que también sos gallina. Y en eso, ahí también compartimos, Santiago. Eh, pero sí. recién lo mencionaste a la pasada, te, te convertiste en periodista deportivo. Eh, ¿cuándo terminó la carrera y cómo fue tu paso por eh, la formación periodística? Y com sí, comencé ya así de un poco más de grande a los 23 años, yo ya tenía un trabajo allá en la acá en La Plata Me y, y la carrera la hice tranquilo y empecé a hacer y ahí hice la carrera en 7 años pese a que La carrera es en tres, después, ahora estoy haciendo también la licenciatura en comunicación social, el periodismo común, para, para no estar tan alejado, después, y, a, y, a, y tratar de ver si podía volcar un par de herramientas. Y a, mí, y a mí me gusta también, después, todo lo que es la historia siempre me gustó investigarla, y, y mucho más... Eh, Mucho más, como te podría decir, también me gustó también vincular algunos de mis artículos a la historia en sí del fútbol, o sea, el fútbol con la dictadura, con diciembre del 2001, con Malvinas, con el Fafi, también los clubes así, viste, que son con, que, que, que con consignas sociales, futbolistas con compromiso social también he hecho... Claro, ha sido haciendo siempre un entrelazado entre la historia formal, digamos, y la historia del fútbol. Es sumamente interesante. Por ejemplo, esto que mencionás eh, a la pasada recién de el fútbol y la dictadura. ¿Qué contraste ahí, Santiago, que le puede llegar a llamar la atención a nuestra audiencia? Digo para ir adelantándoselo a la audiencia, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hallaste ahí cuando hiciste ese entrecruzamiento entre la dictadura y el fútbol? Bueno, ahí todos sabemos lo que fue la dictadura y el Mundial 78, pero también, también otra historia que sabemos es Morrissey, viste el que fue funcionario de deporte durante el kirchnerismo, Que, que tenía un hermano desaparecido. Morresi había sido jugador profesional durante los años 80 y también hubo un arquero de principios de los 70 que atajó en la primera de gimnasia, que fue desaparecido. Mirá vos, hablamos de Claudio Morresi, ¿no? Claro. Tal cual, tal cual. Mirá vos, y hay, bueno, me, me imagino, un montón de cosas tan tan particulares en la historia, en esa eh, oscurísima página de nuestra historia y todo está entrelazado siempre con el fútbol. Eh, Santiago, ¿cómo, ¿cómo ves hoy eh, la, la actualidad de, de este deporte que, está, que brilla en todo el mundo? Este, ¿Cómo ves la actualidad del fútbol? Como, como por la cuestión de la calidad, digo, porque muchas veces escuchamos hablar a los que saben de fútbol y de la historia y dicen, no, bueno, en, en tal época se jugaba muy bien, después en tal otra época, o este club, la verdad es que es un desastre, no dan ganas de verlos jugar, cosas por el estilo, ¿no? Y uno que por ahí no sabe tanto se queda como expectante o, o, o se pregunta por qué será esta cuestión y tiene mucho que ver la calidad del fútbol hoy por hoy, Santiago. ¿Cómo ves al fútbol argentino, por ejemplo? Y yo creo que... Sí, lo que pasa es que muchos clubes, ¿viste, que, han, que según he leído varias historias, dicen que hoy las prioridades son sacar resultados en, en lugar de formar, pero yo creo que también hay equipos que, que han jugado muy bien, por ejemplo, en este último año, como... Como, no sé, como lo ves a veces a River, a Vélez. está jugando bien argentinos. Y, hay varios. Y en general, como si dijéramos una mirada sobre todo el fútbol nacional. Vamos, ¿Estamos pasando por un buen momento, futbolísticamente hablando, Santiago? Y hay equipos que juegan bien, como también hay equipos que no están, no, no están andando bien. O sea... Con respecto a cuando dicen que juega, antes se jugaba mejor, se juega diferente, porque antes era más jugar, hoy más, es más físico. Muy bien, muy bien. Y también tiene que ver la cuestión estratégica y táctica, Santiago. ¿Eso se va cambiando? ¿Va mudando mucho? Sí, también antes... Muchas de las veces también varía de los sistemas de los entrenadores, varía de los jugadores que, que, un, que un equipo tenga, varía, varía bastante en muchas cosas. Muy bien, muy bien. La verdad es que para eh, para uno que no entiende o que no sabe en realidad de entender, entendemos. Este, pero para uno que no sabe, por ahí se se pone complicado cuando escuchamos a las personas que son muy sabiondas, ¿viste? Que por ahí estás escuchando, estás viendo la tele o escuchando a periodistas este que, bueno, hablan de cosas que uno no conoce o de épocas pasadas y decís, este, ¿viste? Che, esto la verdad es que es sumamente interesante, me gusta me gustaría saber más y por ahí es donde realmente tu página, el fútbol, el fútbol de todos los tiempos, tu página de Facebook, le viene muy bien a cualquiera que se quiera ir enterando. Y también lo tenés en el blog. El fútbol de todos los tiempos se lo voy mencionando a nuestra audiencia, Santiago, para que vayan tipeando y mientras conversamos también estoy compartiendo la página tuya ¿eh? de Facebook para que, eh, que aparezca en nuestra fanpage de Radio Kermés y nuestra audiencia puede hacer con un clic eh, llegar a tu página que justamente hoy, por ejemplo, publicaste una nota sobre Alberto Bosio ¿Quién es Alberto Bosio? Lo entrevistaste vos. Claro, sí. Fue un jugador que jugó en Rosario Central, en Estudiante de la Plata, eh, jugó también en Villamitre, en Antoniana, en Los Andes, en varios equipos y también estuvo en los Juegos Olímpicos de Seúl '88. Muy bien. En la muy bien. olímpica. Che, ¿y, y vos te comunicaste con él, ah. lo entrevistaste y a en base a eso hiciste esta nota claro, aprovechando que este año es el año de los Juegos Olímpicos como en las previas como en las previas de, de diversos torneos he entrevistado a otros, como en el Día del Entrenador he entrevistado a un entrenador como en la EPO, como en el Día del Árbitro a un árbitro y así Muy bien, muy bien Che, ¿cómo, cómo, te, cómo te trata el ambiente periodístico? ¿Cómo te involucraste Este, Santiago, después de que te tomaste ese tiempo, como vos bien dijiste, te tomaste siete años para hacer la carrera este, y, y cómo, ¿cómo encontrás al mundo del periodismo? ¿Cómo lo ves? O sea, ¿hay buena onda? ¿Hay buenas personas? ¿O es toda una altísima competitividad que todo el mundo se pasa por arriba? ¿Cómo lo ves vos, Santiago? Y el periodismo es difícil muchas veces entrar. Por eso... No mucho en los medios grandes nunca, mi, nunca fue algo de mi agrado en, entrar, salvo alguna excepción, pero hasta ahí. Como te podría decir, me, he estado en algunas páginas haciendo de columnista, también estuve en la radio hace un par de años, haciendo en un programa del ascenso. muy bien Ahí en la bien. radio era de mi, facu de mi facultad. Ah, bueno, mira, ¿tiene radio, tiene radio la facultad donde estudiaste. ¿Cuál es la radio? ¿Cuál es la facu, eh, radio, si querés recordárnoslo? Claro, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata. Muy bien. ¿Y tiene una radio? ¿Tiene nombre, Santiago? ¿O, tiene un, o es la radio de la universidad, nada más? Se llama Radio Perio. Radio Perio, ahí está. Che, Santiago, bueno, me imagino que este material vas a tener siempre, siempre hay cosas que van a brotar de la historia y que tienen una lección, podríamos decir. Pero vos eh, has hecho un entrelazamiento entre el fútbol y la historia y tiene mucho que ver con la cosa política, Santiago. ¿Nos podés hablar un poco de cómo ves la relación del fútbol y la política? Y muchas veces ha pasado, no solo ha pasado en la República Argentina con hechos. Bo, bo, va, cabe mencionar que también se ha hecho en la época, con el deporte en general, también lo hubo con, eh, con la Guerra Fría, viste por el tema de las medallas, en las, los Juegos Olímpicos. También podés hablar de muchos casos también, como por ejemplo cuando veías con, eh, con la Guerra de Malvinas y ver, y ver cómo... Cuatro años después de la guerra de Malvinas, la gente se sintió identificada con el partido Argentino-Inglaterra del 86, como todos sabemos. Qué linda página esa, eh. Sí. Digo porque todos nos sentíamos identificados con esos colores y nos recordábamos de lo que había pasado en Malvinas. Este. ¿Y qué te parecieron los goles, Santiago? Y, fueron históricos verdad, esos. Sí, fueron históricos. como también cuando dice el tema del famoso de fútbol y fascismo, que también viste que con el fascismo, con el nazismo, con el franquismo, también el fútbol estuvo entrelazado allá en Europa. Esa me pareció una gran nota, Santiago, la verdad es que se la voy a, se la voy a recomendar a nuestra audiencia, más allá de esta conversación de ahora, Se la voy a recomendar a nuestra audiencia esa nota porque me encantó. Me encantó la nota que hiciste sobre la relación del fútbol, el fascismo, el nazismo y el franquismo también, ¿no? ¿Recuerdo bien? Claro, sí, así es. ¿Y cómo, ¿Cómo te llamó la atención esto de alguna manera o ya había, tenías indicios de que el fútbol había sido utilizado en esas épocas? Y más que nada traté de aprovechar todo lo que tenía, más o menos todo el material que tenía y lo fui explayando directamente ahí, como también, como también lo he hecho con las diversas cosas que he investigado, hechos así también curiosos que han pasado en el fútbol, como también lo he hecho con al, la, gesta, la gesta deportiva, he hecho pero también he metido otras historias de no, que no se conozcan tanto. Y también algún, las figuras también he escrito, las figuras históricas también he escrito. Muy bueno, está muy bueno esa del franquismo y, eh, y del nazismo, la verdad es que me quedé... Eh, algunas cosas conocía, pero me quedé sorprendido porque además hay muchos detalles, hay fechas, por supuesto, y este, es una mirada sobre la cuestión de la popularidad que arrastra el fútbol y la utilización política, la verdad es que te deja pensando, ¿no? porque siempre se dice que por ahí el fútbol es como, como una forma de evadirse de la gente, Santiago, ¿vos cómo lo ves? ¿Lo ves como un, un gran entretenedor al fútbol o como una evasión que tiene la sociedad? Y sí, y el fútbol es uno de los entretenimientos por excelencia de la gente. Vos, ves, vos has visto que con la, la, la, la, las utilizaciones políticas fueron para tratar de, a la sociedad de desviarle la atención, como todos sabemos. Claro, claro, y además de afianzar por ahí la imagen de, algún, de, algún, de alguno de estos líderes, ¿no? Sí, Definitivamente. Como también, como también hice también con el tema, viste, con el fútbol en diciembre de 2001, porque ya yo más o menos me acuerdo mucho de esa época, me acuerdo que se había suspendido la final de la Mercosur, esa que jugó San Lorenzo con Flamengo, y también la fecha donde Racing podía salir campeón después de 35 años. Mirá vos, esa yo no la, no la leí, Santiago, pero contanos un poquito más acerca de cuál, de qué, qué, qué relación descubriste entre el fútbol y el 2001. Esplayate un poquito en esa, ¿querés? Dale, sí, porque vos te acordás que, que por ese tiempo, con el 2001, me acuerdo también que a los, pocos, a los pocos meses también fue el Mundial de 2002 que Argentina quedó afuera en primera ronda y que Mucha gente te, estaba muy esperada. Yo no sé afirmarlo porque no me acuerdo, no me acuerdo pero mucho, muchos creían como una de las posibles alegrías para el país en un tiempo muy difícil, como todos sabemos. Claro, claro, definitivamente. Y Argentina ahí en la primer ronda nomás. Este, claro, que nos quedamos afuera el partido que perdemos con Inglaterra y después empatamos con Suecia. Y había arrancado Argentina, le había ganado a Nigeria. Claro. En la, el primer partido, Mira, vos. Me acordé de casualidad, sí. si se quiere. Pero eh, sí, fue un momento eh, en donde bueno, perdíamos otra esperanza, digamos. Estaba el país patas para arriba, si se quiere. Y la verdad es que el fútbol nos hubiera dado una alegría. Pero seguimos adelante. Como pueblo, digo, Santiago, como sociedad, este, ¿qué crees que, que pasó desde esa época hasta ahora? y como que la vida siguió pese a que mucho eh, el país estaba, estaba muy mal tenía muchos había mucho había los problemas fueron era estar muy yo me acuerdo ver a la sociedad bastante tensa con el tema y también con respecto a lo que a lo que viste eso de diciembre de 2001 fue cuando Racing Es campeón, viste, que, el, que el, los dos partidos definitorios que definían el torneo, que, que eran por la definición del torneo, tuvieron que jugarse en medio de las fiestas. Y que, eh, y que según leí, en un, una, vez en, una vez en la revista del gráfico, por allá por 2007, Racing fue campeón, pero según la, la, la nota decía que el hecho pasó casi inadvertido. Claro. Mira vos, ¿eh? Es muy, muy particular ese detalle porque además en la Argentina estábamos todos con la cabeza en otra cosa. Es, eh, es notable porque además parece que Racing tiene problemas con esto de salir campeón y le cuesta mucho y encima cuando sale campeón eh, fue en esa situación. La verdad es que no, no debe ser este, muy alegre recordarlo también para los de Racing eh, Santiago, vos que ya dijiste que sos gallina y ya me reconocí yo también como gallina, yo no soy muy fanático, pero volviendo al terreno del, del juego y del fútbol, ¿Cómo, los ves a, ¿Cómo lo ves al equipo de enfrente, a nuestros primos? Digo, ¿cómo ves estas últimas temporadas? Más allá de la clásica, eh, en, del clásico enfrentamiento con River, ¿cómo ves a, a Boca? Hablando de calidad, ¿cómo lo ves a Boquita? Sí, tiene bastante buenos jugadores y también cambió... Como cambiaron las, las autoridades también cambió el entrenador y van a, y como, y al igual que River van a tratar de, de ir por todo como lo hicieron en los últimos años con, con las copas en las últimas dos Copa Libertadores. O sea, los dos tienen sí, sí. lo mismo la, lo que fue la final de hace dos años. Vos viste el partido pudo haber sido para cualquiera de los dos. Sí, sí, la verdad es de lo, que. De lo electrizante que fue. Estaba, era exactamente, esa es la palabra, Santiago. Electrizante, verdaderamente. Ahí, aunque uno a una persona que no le gustara el fútbol hubiera estado viendo ese partido, se iba a emocionar y se iba a aprender, definitivamente. ¿eh? Y bueno, yo lo no. pregunto a la pasada y con respeto, porque hay mucha gente que se vuelve muy loca con el tema del fútbol y yo trato de ser respetuoso, pero además este, estaba pensando, sabes qué, Santiago?, en cómo la fanaticada, cómo la gente que sigue a Boca por ahí está perdiendo de vista con esto de que le tocó perder con River, que volvió a perder con River y que esto con River y que aquello, está perdiendo de vista también que Boca ha tenido grandes logros, grandes conquistas, que siempre está peleando en la final o por ahí cerquita, por ejemplo, en la para Libertadores, en la que el año pasado este, no pudo llegar a la final, pero estaba bien encaminado y jugando de, con, con buenos resultados. Digo, ¿por qué la gente este, se fija más en, en el lado oscuro, si se quiere, o en, la, en la, el lado negativo, Santiago, de lo que le pasa a Boca y no se concentra tanto en los éxitos o en lo bien que está jugando su equipo? Y porque muchas de las veces los resultados muchas veces cuando ves los resultados es como le pasó a River en los 2000 que yo me acuerdo que los, a los, los hinchas o sea sentía mucha frustración cuando en los años 2000 el que, ganara, el, que ganaba era los que, el que ganaba casi todos los torneos era Boca y a River le costaba un poco más ahora está ya casi invertido sobre todo en el ámbito internacional ahí está Es cierto, es cierto, ¿eh? Y bueno, bueno, le toca ahora, le toca esta etapa a nuestros primos, Santiago. Nosotros nos regodeamos un poco, con respeto, pero nos regodeamos porque al club de la, de la banda roja le vienen saliendo bastante mejor las cosas. Esperemos que este año podamos seguir con la misma sonrisa, Santiago. Claro. ¿Qué pensás que va a pasar con esta disputa que va a haber con un Boca que se, va, que se va a estar reconvirtiendo con nuevo director técnico y con un montón de jugadorazos. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Que se van a anular cuando les toque enfrentarse o que va a haber muy buen juego? Y yo creo que hoy los, el fútbol ya es casi, como dijo un libro, dinámica de lo impensado. Muchas de las veces son impredecibles los partidos... Una de las cosas que me olvidé de decir con los, cuando hablamos de, de cómo se juega ahora el fútbol, eh, son, impre, son impredecibles los partidos. Son la dinámica de lo impensado. Qué importante esto porque muchas personas creen que desde lo táctico ya se arregló el director técnico pone, dispone este equipo con estos jugadores y van a salir a jugar así y este va a ser el resultado y después claro, hay como una como una gran decepción porque es eh, cuando suena el silbato empiezan a pasar las cosas que pueden pasar ahí adentro del campo y la gente, bueno, se queda por ahí con ganas o por ahí se les cumplen los deseos, pero depende de tantas personas en el campo de juego, este, que tiene mucho que ver eso que decís vos, la dinámica de lo impensado. Este, Santiago, la verdad... Es... El... Sí, contame, contame. Y otra de las cosas, también me acuerdo que en uno puse una vez un artículo, por allá por 2017, siglo XXI, un siglo de sorpresas, por, por varios equipos que nadie que no nadie lutaba por ellos, eran campeones y equipos con peso importante en la historia del fútbol han descendido como como Independiente, como River, como Corinthians, como Atlético de Madrid, como y varios equipos, o la Juventus, pese a que la Juventus fue por, por un arreglo de un partido, o también equipos como que han sido campeones, han ganado como el Leicester, como el Ponce Caldas, Ciencianos, o Grecia, o Grecia con la Eurocopa del 2004, equipos Chicos, que nadie pensaba en ellos. Equipos claro. chicos o sencillos que, que nadie pensaba que podían campeonar. La verdad es que... Claro. La... Es, un, es un, un mundo maravilloso el del deporte, el del fútbol profesional que a veces este, cuesta un poco mirar los partidos cuando los futbolistas se, se desentonan y se ponen un poco violentos, pero da mucho gusto siempre, por ejemplo, ver a la selección nacional, este, el, el, su, nuestros jugadores son muy destacados allí por donde andan. Santiago, la verdad es que eh, son pocos los minutos que tenemos y me gustaría seguir esta conversación largamente para que me cuentes más y además para que me rememoraras alguna de esas, de esas historias que compilás en tu blog y que salen también, se pueden ver en la, en la página de Facebook de El Fútbol de Todos los Tiempos, que yo la compartí ahora hace un ratito. Este, Santiago, es sumamente agradable conversar con vos. Eh, la, este, estamos muy contentos también de, de poder disponer de este rato para conversar contigo. Y en alguna otra oportunidad me gustaría que nos contaras un poco más, que pudiéramos, que pudiéramos charlar un poco más acerca de cómo fue este, tu paso por la facultad, cómo, cómo lo viviste, cómo, cómo eh, fue tu trayectoria ahí, y que lo podamos desenrollar un poquito más a ese ovillo. Si a vos te parece, en algún momento a lo largo de esta temporada 2020 que tenemos por delante, volveremos a conversar. ¿Te parece? Sí, sí encantado. Bueno, bueno. Encantado yo también, Santiago. La verdad es que es un gusto hablar con vos y tenerte en la siesta que no fue. Por ahora te estamos agradecidísimos y esperamos volver a contactar con vos muy pronto. Buenísimo, muchas gracias. Gracias a vos, Santiago, y tenés el micrófono a disposición por si querés enviar un saludo, un agradecimiento o agregar algo que te parezca importante. Con respecto al periodismo deportivo, muchas de las veces si hacer con, con los, dos blogs, con los do, dos blogs como hago me parece una tarea, muy, una tarea satisfactoria como uh, también he estado en otras páginas o en la radio. Porque después, con respecto a los medios nacionales, no me interesa estar ahí. Estoy bien acá, acá con mis blogs y también en algún momento voy a, ver, voy a hacer alguna radio. Pero después, ton, pero, después me, pero después lo más satisfactorio que, que hice fue el, el periodismo deportivo Definitivamente es lo tuyo y hay un poco de pasión futbolera que te empuja y este, la verdad es que estamos este, muy satisfechos eh, por este encuentro y, la, y da gusto escucharte porque hablas con, con certeza Santiago y sabes de lo que estás hablando. Así que te felicitamos, no solo por el trabajo que haces en cada uno de los blogs, sino por la lucha de todos los días para salir adelante y seguir con una conquista detrás de otra como, como todas las personas de bien, Santiago. Muchísimas gracias por este rato. ¿eh? Gracias a vos. Bueno, te mandamos un abrazo acá del equipo de La Siesta que nos fue, de Radio Kermés, un abrazo hasta La Plata Se nos estiran como si fueran de goma los brazos, Santiago. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Les mando un abrazo grande a todo el equipo de La Carmes y a ustedes. Gracias, gracias. Ahí estábamos con Santiago Aguirre, él es periodista deportivo, eh, se recibió, como vos lo escuchaste, eh, se tomó siete años para la carrera porque es una persona que vive con Asperger y es un, un valiente, ¿viste? Te das cuenta cuando lo escuchás, te das cuenta cuando lo lees...